Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata loco por conocer los secretos de tu dormitorio esa noche cante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 y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3 y desnudos al anochecer nos encontró la luna